Gurentzako gaur egun berezia da. Berriozarko karabana gunea errealitatea egingo delako. Jende askok parte hartu du, proiektu honetan. Eta mendik eskerrak eman nahi dizkigu. une honetara, bizitari asko tortzea espero dugu. Buenos días a todos y a todas. Como concejal de urbanismo y furgonetero, es para mí una alegría inaugurar este área de autocaravanas de Berriozar, área que se convierte en la primera de la cuenca de Pamplona y la tercera en Navarra, después de Cascante y Falces. Quiero agradecer especialmente a todas las personas que han hecho posible que este área sea una realidad y que están hoy entre nosotros. A todos los vecinos y vecinas de Berriozar que han sido promotores de esta iniciativa, a los trabajadores municipales del Ayuntamiento que han sido ellos los encargados de hacer todas las obras del área, a Policía Municipal por ayudarnos a elaborar la ordenanza la ordenanza y las señales indicativas, a la Banda de Música de Ñuado de Rezar y a la Comparsa de Gigantes por compartir y animar este día. Desde aquí quiero animar a todos a, a otros ayuntamientos a que se sumen a esta iniciativa que además de no requerir una gran inversión ayuda a conocer a la localidad y a impulsar el comercio local. No quiero finalizar sin dar las gracias a todas las personas que estáis hoy aquí para disfrutar y acompañarnos en esta inauguración. Mi asquer biotzes.